Es lunes 5 de diciembre, hoy tendremos un día sin precipitaciones, con nubosidad, el viento estará en calma por la mañana, flojo por la tarde, soplará de levante, alcanzaremos una temperatura máxima de 18 grados, ahora tenemos, según el termómetro de Teleels, 10,6 grados de temperatura. ...hoy 5 de diciembre es el Día Mundial del Voluntariado... ...en Ilche no pasará desapercibida esta celebración... ...porque nos hemos caracterizado por nuestro carácter solidario... ...el voluntariado funciona... ...la Asociación Conciencia T acaba de convertirse en fundación... ...para dar un paso más en la ayuda a los más necesitados... ...y ya está construyendo vivienda social... ...para disponer de pisos con los que dar respuesta... ...a la emergencia habitacional de las familias... ...y Protección Civil de Elche... ...ha celebrado este año su 25 aniversario... ...con reconocimientos por su trabajo de ayuda... ...en actos multitudinarios y emergencias... ...hoy entrevistaremos a su responsable Moisés Durá ...y a todas esas mujeres y hombres... ...cuya vocación es ayudar a los demás... ...gracias. Hoy les vamos a contar en nuestro relato informativo que la Policía Nacional ha logrado desarticular en Elche a un grupo organizado de delincuentes dedicados a robar en naves industriales a través de sofisticados butrones por los que accedían a los objetivos. Son cuatro hombres detenidos procedentes de los países del este de entre 41 y 59 años de edad, los que han pasado a disposición judicial. También el Ayuntamiento ya ha recibido casi los 10 millones de euros que se necesitan para rehabilitar eh, el barrio de Porfirio Pascual, los edificios y el espacio urbano. Y esta tarde se inaugurarán los Belenes Municipales, el de La Glorieta y el del Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo. Además, la presidenta de la Asociación de Informadores, María Te Bolívar, será la encargada de dar el pregón Teleelche. Lo va a retransmitir en directo a partir de las siete y media de la tarde y mañana a las doce y media, otra retransmisión en directo, el acto institucional de la conmemoración de la Constitución Española. Y el alcalde anunció el pasado viernes que el Museo Paleontológico de Elche dispondrá de nuevas instalaciones. Están buscando solar para construir un museo de carácter provincial porque las actuales instalaciones se han quedado pequeñas para la gran colección de fósiles almacenadas en el MUPE, que ha celebrado este año su 18 aniversario. Y en la crónica deportiva del Elche Club de Fútbol se estrenó con victoria en el partido de pretemporada disputado el pasado viernes en el recinto del Oliva Nova con un gol de Ezequiel Ponce. El equipo de Pablo Machín ya ha regresado a Elche y mañana entrenará para preparar el partido del trofeo Festa de Elche frente a otro equipo británico de la primera división inglesa.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 ...pues cuando pasan cuatro minutos de las siete... ...comenzamos este relato informativo... ...diciéndoles que esta semana está marcada... ...por dos festividades... ...el Puente de la Constitución y la Purísima... ...la pasada semana se encendió el alumbrado navideño... ...en la ciudad y también en las pedanías... ...y hoy se inaugurarán los dos Belenes... ...que la Asociación de Belenistas de Elche... ...ha realizado, el Monumental... ...Regresa a su lugar tradicional, a la Glorieta... ...y además se inaugurará el otro Belén... ...inspirado en Elche del pasado siglo... ...en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo... La presidenta de la Asociación de Informadores, María Te Bolívar, será la encargada de leer el pregón, un momento destacado que retransmitiremos en directo a partir de las siete y media de esta tarde. La representante de los periodistas está preparada para abrir hoy con su pregón la caja de los recuerdos de la Navidad, las fiestas más familiares del año. sí que es eh, a través de, de mis palabras, pues. Eh, ...abrir esa cajita de recuerdos infantiles que tenemos ahí todos muy guardada, muy dentro... ...y, y transmitir un mensaje de, de alegría, de esperanza, de ilusión... no sé ...especialmente en estas navidades que, que vamos a recuperar la normalidad después de dos años... Mmm, ...de tanta incertidumbre, de tan contenidos en emociones, de tanto miedo... Y, y tenemos, yo creo que ya ganas de compartir momentos y de cuidar, de abrazarnos, de vivir las Navidades como, como siempre las hemos vivido, ¿no? Sin duda, y mañana también vamos a retransmitir en directo el acto institucional para celebrar la Constitución Española desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El Catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prat, será el encargado de pronunciar la conferencia magistral sobre los valores democráticos de la Carta Magna y a él se le va a entregar este año el RANDAR, la máxima condecoración del Ayuntamiento, y no será el único en ser reconocido mañana. Hay una larga lista de personas y entidades que recibirán la medalla de plata del bimilenario. Nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, está en esa lista. Volverá a ser condecorado por su valiosa contribución a la hora de asesorar a las autoridades locales y por su compromiso a la hora de fomentar ...las tradiciones del Camderch... ...junto a él recibirán también esta medalla... ...el comedor social Altafuic, en Carrús... ...la Almazara del Tendre... ...el investigador y cosmólogo Iván Agulló... ...o la ex decana y magistrada... ...de la Audiencia Provincial María José Bois... ...entre otros muchos. ...y para dar mayor brillantez... ...a un acto... ...el de la conmemoración... ...del aniversario de la Constitución... ...que para este equipo de gobierno... ...es un acto... Mooi simbólico en mooi Y seguimos con más declaraciones del alcalde porque el sábado se celebró el Día Mundial de la Discapacidad en Elche y en ese acto conmemorativo realizado en la Plaza de la Glorieta, Carlos González en su discurso apoyó la reivindicación de los colectivos para sustituir en la Constitución Española el término disminuido por persona con discapacidad. Por eso el Grupo Socialista presentará en el próximo Pleno una moción pidiendo a las Cortes una reforma express del texto constitucional para suprimir ese término que resta dignidad a las personas con discapacidad así lo anunció el sábado en el transcurso del acto organizado por el ayuntamiento y las 35 asociaciones que forman parte del consejo municipal de discapacidad con motivo de la celebración del día internacional de la discapacidad que tuvo lugar en la plaza de la glorieta Y hoy además reconocemos el trabajo de la Policía Nacional... ...y es que ha conseguido desarticular en Elche... ...a un grupo criminal dedicado a robar en naves industriales... ...se les imputa al menos 11 robos... ...en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia... ...accedían a las naves realizando sofisticados butrones... ...en los locales colindantes... ...la policía llevaba un año investigando su modo de actuación... ...cada miembro tenía una misión y eran muy cuidadosos... ...a la hora de evitar a la policía... ...alquilaban vehículos para ser usados en los desplazamientos se iban en convoy para esquivar esos controles policiales y vigilancia privada en los polígonos industriales. La policía ha detenido a cuatro hombres de nacionalidades de, de los países del este de edades comprendidas entre los 44 y 51 años de edad. Y más asuntos, el Museo Paleontológico celebró su 18 aniversario como museo líder en la transmisión de conocimiento sobre paleontología y geología. Con conferencias, premios y hasta una noche de museo para adultos, eh, conmemoran las cerca de dos décadas que cumple el Museo Paleontológico del Che. La gran novedad es que el futuro del museo será en unas instalaciones más grandes y con mayor capacidad ...para ampliar visitas y exposiciones... ...por lo que el MUPE dejará de estar en el Raval... ...es una noticia que hoy nos cuenta... ...nuestra compañera Iciar Martínez... ...buenos días, ¿qué dijeron del futuro del MUPE?... Buenos días, Ros. El Museo del MUPE ha cumplido 18 años, la mayoría de edad, como el museo de referencia en la divulgación de la paleontología y geología de la provincia. Anualmente pasan unos 20.000 visitantes por el MUPE y esto determina que la gran novedad y el futuro del museo pasa por desplazarse a unas instalaciones más amplias. Ha sido el alcalde quien en su visita al MUPE por su 18 aniversario ha anunciado que el museo se ubicará en un espacio más amplio para acoger a un mayor número de visitantes y también ampliar las exposiciones tanto permanentes como temporales que ofrece. Así que el futuro del MUPE pasa por abandonar el barrio del Raval y trasladarse a otro espacio, aunque todavía está indeterminado. Se trata de un proyecto a medio plazo y en 2023 esperan tener el lugar elegido para comenzar con la redacción del proyecto y su inversión. Para celebrar esta noticia y el 18 cumpleaños del MUPE se han preparado durante todo el fin de semana eh, actividades tanto para los más pequeños como para los adultos. Gracias Iciar. pues ya sabemos que el Ayuntamiento anda buscando solar para el Museo Provincial el Paleontológico. Y vamos a escuchar a la directora de este museo Ainara Averasturi. Durante todo el fin de semana pues vamos a poder disfrutar de unas jornadas de puertas abiertas y vamos a contar también con cuentacuentos, tenemos talleres didácticos, la entrega de premios de un concurso de dibujo ...en colaboración con la Asociación de Vecinos del Raval... ...pero no nos olvidamos también de otras actividades... ...como es un recital de guitarra... ...y también por primera vez... ...pues las puertas del museo se abren por la noche... ...a un grupo de adultos... ...que tendrán la oportunidad de visitar el museo... ...con otros ojos... descubriremos cosas ocultas de los dinosaurios... ...y además podremos ir degustando... ...una serie de tapas gastronómicas... ...tematizadas con, con la paleontología... ...así que son muchísimas actividades... ...pues para invitar a todos los ciudadanos... ...y ciudadanas a disfrutar de esos 18 años". Pues nos ha contado las actividades que tuvieron lugar este pasado fin de semana y es momento de recordar los acuerdos más destacados de la Junta de Gobierno del viernes en la que se dio luz verde al proyecto de urbanización de la manzana de la fábrica de Ribuk, en el barrio del Pla. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El pasado viernes la Junta Local de Gobierno dio un paso más en el desarrollo de un gran proyecto urbanístico en el barrio del Pla. Se trata de una actuación de la iniciativa privada en La Manzana, donde está situada la antigua fábrica de Reebok y que cuenta con una inversión superior a los 20 millones de euros precisamente se dio luz verde al proyecto de urbanización de esta zona de más de 7.000 metros cuadrados que contará con zona verde con caminales peatonales, pavimentados y juegos infantiles después de la demolición de la nave comenzarán estos trabajos que se prolongarán durante seis meses para luego iniciar la construcción de una gran superficie comercial y cuatro torres de edificios en la reunión de la Junta de Gobierno también se aprobó de forma inicial la ordenanza que regulara ...la instalación de ascensores, rampas u otros mecanismos de elevación... ...además de equipos de eficiencia energética como placas fotovoltaicas. Una parte de espacio público zona verde de 2.455 metros cuadrados... ...que contará con un nuevo, eh, una nueva zona de plaza jardín para la ciudad... ...dotado de zonas verdes, caminales peatonales pavimentados... ...así como zonas de juegos infantiles y también con una zona de 4.770 metros cuadrados, cuyos bajos irán destinados a una conocida firma comercial de eh, supermercados, así como el desarrollo de eh, torres de viviendas. Y hay más actuaciones en marcha en este caso del plan edifican porque el futuro gimnasio del colegio López Orozco está cada vez más cerca de ser una realidad. Se aprobó en Junta de Gobierno sacar a licitación el proyecto de construcción de este espacio deportivo de más de 300 metros cuadrados. Seguimos escuchando al portavoz de la Junta, Héctor Díez. Se pretende dotar al colegio López Orozco de un gimnasio con una superficie total de 372 metros cuadrados para que disponga todo ello en superficie cubierta de pista deportiva, de vestuarios, aseos y también de despacho vestuario para el profesorado, así como una zona de almacenaje para el material deportivo del centro educativo. Y también eh, se aprobó la adjudicación de la asistencia técnica... ...para la redacción del proyecto y dirección de obra... ...de la regeneración de la fachada este de Carrús. Por otra parte, el mismo viernes, el equipo de gobierno... ...anunció que ya han recibido los fondos europeos... ...de la Generalitat también, casi 10 millones de euros... ...para reformar el barrio de Porfirio Pascual. La actuación afecta a una zona integrada por 18 edificios... ...y 302 viviendas, en las que hay 774 personas caracterizada por una elevada vulnerabilidad de sus residentes en los ámbitos residencial, económico y social y por una grave situación de infravivienda. Pimesa será el ente gestor de esta actuación por encargo de la Junta de Gobierno. También el alcalde informó el viernes que deberán darse mucha prisa para adquirir el suelo en Altavix destinado al futuro Palacio de Congresos. Confía en poder tramitar esa compra o expropiación antes de que acabe el año pero para ello deben esperar al 14 de diciembre a que termine la exposición pública de la modificación presupuestaria que la Diputación aprobó para liberar este año esos cuatro millones y medio de euros que el Ayuntamiento necesita para esta compra. Hay prisa por parte del Ayuntamiento para evitar llegar a 2023 y volver a iniciar toda la tramitación burocrática en caso de que no se llegue a tiempo para cerrar, antes del 31 de diciembre, la adquisición del suelo para que podamos eh, culminar el expediente de expropiación en 2022, que es el objetivo que nos propusimos y que creo que lo podemos conseguir si se lleva a cabo el libramiento de los fondos con inmediatez una vez que expire el plazo de exposición pública. Así que, bueno, eh, entiendo que todo va bien, muy justo de tiempo, pero todo va bien. Y más declaraciones, porque sobre la propuesta que hizo Compromís de ubicar la sede de la Diputación en Las Clarisas, el alcalde respondió que está abierto a evaluar toda serie de propuestas, pero que su apuesta sigue siendo el hotel, porque cumple el objetivo de dinamizar la economía y rehabilitar este monumento municipal. Aunque Compromís no le ha trasladado formalmente, dijo su propuesta. ...a los socios de gobierno, Carlos González... ...reconoce que la propuesta está bien... ...pero se hace en la recta final del mandato... ...y hay poco margen de maniobra. Abrimos la puerta a estudiar cualquier consideración... ...es más, yo creo que una cosa es... ...esa propuesta está muy bien... ...hay que también conocer... conocer eh, ...otros puntos de vista... ...por parte de otros actores políticos... ...dicho lo cual abiertos a analizar y a estudiar cualquier propuesta que se pueda producir y que sea razonable o que tenga visos de razonabilidad, como esta lo tiene. Y la pasada semana, eh, ya lo dijimos, el Consejo Nacional del Agua aprobó el plan hidrológico del Tajo que mantiene los incrementos de los caudales ecológicos con la abstención del gobierno de Chimopuch. El Partido Popular ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario para que la Corporación Municipal al completo repruebe la abstención del presidente de la Generalitat a ese recorte del trasvase. Es decir, en lugar de ponerse al lado de los agricultores, en lugar de defender los intereses de la provincia de Alicante, en lugar de defender a los regantes ilicitanos, Chimo Puig se ha plegado al gobierno destructivo de Sánchez y ha recortado otra vez más el trasvase del Tajo a Segura. Por eso nosotros, una vez más, tenemos la obligación moral y el deber moral de exigir un pleno extraordinario para reprobar esta actitud. Y más asuntos municipales. La Concejalía de Comercio va a destinar, es lo que anunció el pasado viernes, 40.000 euros para ayudas a las asociaciones del sector. Las entidades de comercio y hostelería de Elche pueden optar a estas ayudas públicas de hasta 8.000 euros. Y por otro lado, los datos del paro dejan buenas noticias en Elche durante el mes de noviembre y es que el pasado mes encontraron trabajo 717 personas. Los sectores que más empleo generaron fueron el de servicios, seguido por la industria. En cambio, los que menos trabajo dieron fueron la construcción y la agricultura por tanto la tasa de desempleo ha descendido en elche en 20.879 personas las mujeres siguen siendo el grueso de esta cifra ya que más de 13.000 son mujeres frente a los más de 7.000 hombres los datos interanuales arrojan que el paro de noviembre del, de 2022 al mes pasado ha descendido en más de 3.000 personas Y el pasado viernes, en el centro de congresos, en el acto organizado por la Real Orden de la Dama de Elche, el alcalde insistió en el regreso del busto íbero. Aseguró que el ministro de Cultura se equivoca al haber negado una cesión temporal de la dama y que Elche seguirá trabajando para lograrla. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, también asistió a este acto institucional donde la Real Orden le otorgó la distinción de honor por su apoyo en la exposición La Dama Viajera, que se puede visitar en el MAE hasta el próximo mes de abril con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la pieza. A las reinas mayor e infantil, Alba Berenguer y Julia Moreno se les entregó un colgante y a Paco Huertas se le otorgó el título de excelente de la dama por su trayectoria de 32 años como miembro de la Real Orden. También se entregaron diplomas de reconocimiento a los pintores que participaron con sus obras en la muestra Nuestras Damas, en la sala de las Clarisas que tuvo lugar la pasada primavera. Y terminamos con deportes porque más de 700 deportistas participaron en la primera carrera solidaria Ruta 091 organizada por la Policía Nacional ayer domingo en Elche. La recaudación de esta prueba de 5 kilómetros de recorrido con salida y llegada en la Plaza de Baix se va a destinar a ayudar a Sense Barreres, Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad y a ANOA, la Asociación de Diversidad Funcional.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 Gullo Citroën, Ecus, Llorenza Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo Concesionario Oficial Ford Estación de Servicio Sell, Supermercado Charter Consum M. Soler, el hogar del profesional Autodesguaces Alicante y Materiales Cano. Recuerda este jueves a las 8, Elche Leeds United en marcador. ...pues el Elche ya ha regresado de esa concentración... ...que tuvo lugar la pasada semana, toda la pasada semana... ...los jugadores de Pablo Machín estuvieron concentrados... ...en el resort del Oliva Nova Golf... ...allí disputaron su primer partido amistoso... ...el pasado viernes con victoria del Elche Club de Fútbol con un gol de Ezequiel Ponce y ahora ya han regresado a Elche y mañana comenzarán los entrenamientos para aprovechar la buena formación física de los jugadores con el fin de preparar ese partido del jueves del trofeo Festa de Elche. Es lo que nos cuenta hoy Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya se encuentra en nuestra ciudad tras el stage de pretemporada en Oliva la semana pasada, donde ganó por un gol a cero en el partido amistoso disputado el viernes por la mañana frente al West Warren Bridge Albion de la segunda división inglesa. Un gol de Ezequiel Ponce mediada la segunda parte dio la victoria a los ilicitanos en el estreno, aunque sea en partido amistoso y de pretemporada de Pablo Machín, que declaró tras el partido este fin de semana que está convencido al 100% de que van a conseguir la permanencia. Desde luego es un mensaje muy esperanzador y optimista del capitán del barco. Vamos a ver si los jugadores también se suman a este mensaje. Un equipo que tuvo ayer jornada de descanso tras regresar a nuestra ciudad y hoy lunes también, mañana martes a las diez y media en el diez y borra, volverán los entrenamientos para preparar el próximo partido amistoso. Será la presentación. Ante la afición blanquiverde y verde de Pablo Machín. El jueves a las 8 y cuarto en el Martínez Valero el Elche disputa la edición número 61 del Festa de Elche frente al Leeds United, también equipo británico pero de la, Premier, de la primera división inglesa donde podremos ver un esbozo de equipo titular como ya pudimos ver el pasado viernes frente al West Bromwich Albion donde el técnico dejó claro que su sistema fetiche sigue siendo el mismo jugando con tres centrales, dos carrileros y referencia de dos delanteros. En ataque el equipo ilicitano que tendrá su primer partido oficial frente al Guadalajara el martes día 20, mientras que la Liga vuelve tras el final del Mundial el 29 en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. La expedición blanquiverde que mañana también estará pendiente como toda España al filo de las 4 de la tarde de los octavos de final del partido de la selección española frente a Marruecos. Buenos días.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Muy buen día. Comenzamos una semana marcada por el paso de abundante nubosidad, muy poca lluvia y temperaturas diurnas agradables. Durante esta madrugada, intervalos de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han rondado los 10 grados, mientras que en el sur del Candelch hemos alcanzado mínimas de hasta 9-10 grados. Para esta mañana, conforme vaya avanzando nubosidad en aumento que nos va a acompañar durante buena parte del día, algunos claros, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía viento flojo de componente este y las temperaturas diurnas alcanzarán valores similares a los de ayer, máximas que van a rondar los 18 grados. Mañana martes, más de lo mismo, una jornada con abundante nubosidad hasta las horas centrales del día, por la tarde apertura de gran Claros. No esperamos precipitaciones, el viento en calma por la mañana y puntualmente flojo de suroeste por la tarde, eh, temperaturas sin cambios significativos máximas que de nuevo van a rondar los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 11 grados. Para el miércoles alternancia de nubes y claros, temperaturas máximas en torno a los 18 grados. El jueves se podría escapar alguna gota, sobre todo durante la mañana, con el paso de abundante nubosidad, eh, temperaturas en ligero descenso, máximas en torno a los 17 grados, viernes alternancia de nubes y claros y de nuevo el sábado no se descarta alguna gota. Por lo tanto, una semana marcada por entrada de borrascas por la mitad sur de la península, con frentes asociados a las mismas que llegarán desgastados al sureste ibérico.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 Dos minutos pasan de las siete y media y vamos con una de las novedades musicales de este mes de diciembre porque hace unas semanas que el grupo Llorente acaba de avanzar su tercer disco. Algunos de los temas, una de las canciones es La guerra de los mundos, una canción que nace con vocación de himno, de ir librando las batallitas día a día que tenemos los humanos. De cantina, hierro en la mejilla Y sangre de verdad Gente rebuscando basura de la calle Ellas tropezando en el techo de cristal Hoy los papeles no dicen nada Alguien se ha rendido ya Tunantes, bandidos, mordidas, pasillos Me sale una cosa buena En de gin in de strinceren, gente die ze middenpalmers en elgin. guerra de los mundos en TeleH, radio marca la glorieta el programa que madruga contigo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 Elche no solo es solidaria, es también artística. Su paisaje, su luz han inspirado sin duda a numerosos pintores y escultores en todas sus creaciones, algunas de las cuales han quedado expuestas al aire libre en diversos puntos del municipio. El escultor ilicitano Manu Gomariz, desde hace años, ha colocado algunas de sus creaciones en el espacio urbano. Uno de sus últimos trabajos ha sido renovar esa gigantesca dama floral del Centro de Congresos. En 2020 se retiró de la plaza y ahora ha vuelto a su lugar para seguir siendo el punto de mira de todos Todos aquellos que quieren inmortalizar su estancia en la ciudad junto al icono más querido, la Dama Dilche. Manu, muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Pues nos gustaría conocer tu obra y conocerte un poco más a ti, pero lo más inmediato, eh, la Dama Floral, preciosa, ¿cómo.? En la rueda de prensa que ofreció el concejal y en la que estabas se hablaron de miles de horas de trabajo. ¿Cómo ha sido esa restauración? Pues la restauración la comencé en mayo de, de este año y eh, ha supuesto pues eso, 1.300 horas, no, más de 1.000 horas, eh, de las cuales 150 han sido para tallar la cara. Eh, todo esto pues en condiciones ya ya sabemos que aquí en el hace mucho calor Najear en, en pleno verano estar estar dentro de la dama eh, modificando la estructura he, he pasado muchas horas dentro de, de ella aunque parezca que, que es muy grande dentro eh, te puedo asegurar que, que es muy pequeña y se pasa muchísimo calor Pues Manu, tú quizá seas el que más veces o el que más tiempo ha empleado en fijarse en todos los detalles del rostro de la dama de Elche. ¿Ese rostro eh, lo encuentras en las mujeres? Cuando sales a la calle, eh, ¿cómo te has quedado? Supongo que tocado después de este trabajo donde has sudado tanto. ¿Lo has encontrado en, en, en otros rostros? Eh, la verdad es que siempre, eh, cuando, cuando ando por la calle o cuando estoy con gente, eh, estoy <risa> observando el rostro. Eh, para mí el, la figura humana y, y, la, y las caras en especial eh, son una, un, un, es, es un foco de atención para mí. Entonces, pues sí, eh, eh, las estudio y no, tampoco he pretendido en esta dama floral... Eh, A aproximarme a, a la real, ¿vale?, porque he pretendido hacer una pieza mía, una dama de, de este siglo y, y, y mía, ¿Vale? como un poco como homenaje a, al, al escultor que la hizo en su momento hace, hace unos 2.500 años, que no conocemos su nombre, pero que sí que conocemos su obra y, y, y su técnica y, y, y su genialidad, ¿no? Entonces, sí que, sí que me fijo mucho en, en, en las personas. Bueno, tú estudiaste el grado de Bellas Artes, además en la Universidad de Elche, en el campus de Altea. ¿Hay algún rostro igual de hermoso que el de la dama de Elche? Pues hombre, eh, a lo largo de la historia hay muchísimas piezas tan muy bellas, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel, lo que son los artistas clásicos, Miguel Ángel, tal, hacía unas obras. ...muy realistas y, y, y muy bellas... ...pero la dama del Che... Eh, ...con esa... ...con esa edad... ...y en el arte íbero... ...eso es, es una cosa que para mí es... ...es eh, inigualable. Y a veces increíble... ...de ahí que hayan salido... ...algunas voces críticas... ...cuestionando su originalidad... ...a todas luces ha quedado demostrada... ...que es una pieza única y auténtica... ...Manu, la dama te ha inspirado... ¿La dama floral es un, ha sido el trabajo más costoso para ti? Tanto eh, no. la restauración, ¿no? No, es decir, cada obra... Ahora llevo los últimos cuatro años haciendo, haciendo obras en trencadís. Un trencadís también particular mío. Es decir, una evolución de, de, de la técnica que, se, que, que inventó Gaudí. Entonces... En esas obras, de, por ejemplo, a la Granada Mollar, de Trencadís, unos, unos alcaciles que he hecho en, en Dolores, unos limones que he hecho en Dalla Nueva, necesitan muchas, muchas, horas, muchas horas de trabajo, porque el azulejo, yo tallo todos los azulejos, entonces, eh, para, para que los, los, los colores eh, sean la, el, el, el predominio en la pieza, ¿no? Entonces, eh, son también muchísimas horas, en torno a mil horas cada pieza que hago. Y como todo es arte monumental lo que hago, arte urbano, arte muy grande, pues eh, se necesita mucho tiempo. Pero bueno, la dama, la dama floral ha sido un esfuerzo también muy grande, muy grande. A la vista está el resultado espectacular y por eso te hemos querido hacer esta entrevista y conocerte un poco. Ahora acabas de decirnos que estás en una nueva etapa, la del trencadís, que, inspirado por Gaudí, las obras de Gaudí. Gaudí tenía eh, varios elementos que se repetían en su obra. En tu trencadís especial ilícita, ¿no? ¿tienes varios elemen elementos que se repiten? Pues sí, ha sido, ha, ha sido, mi técnica ha sido como una evolución. Vale. Yo, eh, aparte de Gaudí, me inspiré en, en, el, en los pintores faubistas Que utilizaban el color en sus obras ¿no? Era una exaltación del color Y también en, en, en Sorolla, por el tema de la luz Entonces, mis obras de trencaís El trencaís al uso normal que hacía Gaudí Era romper el azulejo y, le, y colocarlo y dejar puntas distintas Yo todo eso lo he lleva una evolución que ha sido eh, introducir formas geométricas en este caso, lo que más predomina es el trapecio, y en la primera hora en la Granada mollar que tenemos en la rotonda, eh, aparece menos el trapecio, pero conforme he ido evolucionando hacia las, los alcaciles o los limones ya aparece mucho más el trapecio, para darle eh, dándole un movimiento a la obra, ¿no? haciendo ser, como serpientes dentro de de la, de, con, el, con el azulejo eh, la junta de sea, es, todo, es toda igual es decir, yo tallo todas las piezas que es lo que no, la gente no sabe de, esa, de esas obras eh, normalmente eh, el trencadís se rompe el azulejo y ya está y se va colocando yo voy tallando todas las piezas para que encajen y voy pintando manchas de, de color para que haya un contraste entre, y haya un contraste cromático ¿vale? Es un trabajo arduo, pero supongo que gratificante cada vez que pasas por un sitio y ves que tu obra eh, se ha quedado expuesta. Eh, vamos a recapitular. En Elche tenemos la Dama Floral, esta Granada en, con la técnica de trincadís en la rotonda. ¿Y, y ¿qué, más? qué más tienes en Elche expuesto en los espacios urbanos? Pues tenemos los tacones que hay en el Parque de los Lapuntes, que eso, eso los hice con, con mi amigo y artista Jero Fernández. Tenemos la plaza, de, bueno, la, la, la plaza que le llamamos la Plaza de los Colgados, los relieves que hay abajo, que también los hice con Jero. Eh, tenemos eh, la Magrana de hierro que está colgada en el puente de Canalejas, un San Francisco de Asís en, en el Alpjet, en la plaza de San Francisco de Asís, y qué más. Y, y creo que tienes también una escultura dedicada al poeta Miguel Hernández en la UNED. Exact exactamente, esa, esa me faltaba. Sí, ¿por es, qué? Es un, es un, es un poema ¿no? sobre se llama Otro, otro, otro otoño triste, de, de Miguel Hernández, y es una interpretación en el, en el espacio, es una instalación, con una talla en madera del pino de San Antón, el famoso pino de San Antón que se, se, que se secó, pues un trozo es esa talla. Qué ligado estás a las tradiciones ilicitanas. Tenemos el misteri, tenemos al poeta, tenemos ese pino de San Antón, el medio ambiente. ¿Cómo te, te defines, Manu? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? ¿Por dónde paseas? ¿Cuál es el rincón preferido de tu ciudad? Eh, para mí son... el Los huertos de palmeras, ¿vale?, que me, me encanta pasar por ahí, y, y, y el ramal, por ejemplo, también, y, bueno, Santa María también, por la zona de, de la Plaza del Congreso Eucarístico, el, el Palacio de Altamira, esas, esas zonas son, son mis preferidas. Y elche, pues, eh, es que lo llevo en la sangre, me inspira, mis padres eran zapateros, y todo lo que tenga que ver el misterio Son cosas, son referentes en mi, en mi arte y en, en mi vida. ¿Y qué barrio fue el tuyo? Pues eh, por el, el Pla, yo soy del Pla. Pero aparte del misterio, ¿con qué festividades te quedas? Los modos y cristianos, me gustan también mucho. La Nida del Alba, es una... La Nida del Alba, mira, no he hecho todavía ninguna obra, pero seguro que algún día haré alguna. ¿Las obras que haces, las donas o las vendes? ¿O hay de todo? Eh, Hay de todo, decía de ayuntamiento, de las dos no. Eh, si trabajo para Dolores o o Gallardo, vas allá, las tengo. Y alguna, pues tengo, hay una obra que está en la universidad, Miguel Hernández, que, que le vendí a la universidad. Y luego, si me he presentado algún concurso, bueno, eh, al principio de mi carrera me presentaba a concursos a nivel nacional, ¿no? Y pues, esa fue la, la, la base de que yo siguiera en el arte, que fuera escultor, porque al final, cuando te reconocen en, en concursos te das cuenta de que, de que estás dentro del mundo del arte, ¿vale? Entonces, pues, eh, quedé finalista en un concurso de, que hizo Alfa Arte en, en Eibar, con un jurado bastante importante de, de escultores, y entonces, a raíz de eso, fue el espaldarazo para, para que mi carrera fuera, fuera, pues eso, lo que es a día de hoy, después de 20 años, casi. Bueno, y, y todavía te queda, porque veo que también utilizas materiales de todo tipo, no te encasillas. Sí, yo eh, son retos para mí, es decir, eh, las técnicas, trabajar distintas técnicas, ¿no? por ejemplo, mare, tallar madera o, o, o trabajar el hierro o, o tallar piedra, eh, es, son, son dominar la técnica y, y, a, y ir avanzando, ¿no? Ahora el trencadiz con la cerámica, revestiendo las esculturas, es decir, es, eh, son como retos ¿no? en mi carrera. Pues Entonces, un escultor para mí es un poeta tridimensional, que susurra al espectador, o es sea, si decir, susurra su, su emoción, su, su sensibilidad. Es decir, a través de, de la escultura es, puedes conocer a, cómo es el, el escultor, ¿vale? Entonces, esa es mi, mi meta, ¿no? Que a través de, de mis esculturas la gente eh, pues, me conozca un poco. Pues Manu... Lo hemos conseguido, no hay tiempo para más. Nos quedamos con lo que acabas de decir, con el escultor que susurra sus sentimientos a su ciudad. Gracias. Muy bien, gracias. Venga, hasta luego. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Thank ah. you.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 Pues los jugadores de Pablo Machín ya han regresado a Elche después de permanecer durante toda la pasada semana en el Oliva Nova Golf eh, como pretemporada, haciendo esa pretemporada y con un partido amistoso con victoria para el Elche con un gol de Ezequiel Ponce. Pues han regresado y mañana vuelven a los entrenamientos precisamente para preparar el partido del trofeo Festa de Elche. Nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días.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 ante la afición blanca y verde de Pablo Machín el jueves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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch.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 Son las 8 en punto de la mañana del lunes 5 de diciembre. Hoy tendremos un día, lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado, sin precipitaciones, con nubosidad. El viento estará en calma por la mañana y flojo por la tarde. Soplará de levante. Alcanzaremos una máxima de 18 grados. Ahora tenemos 10,7 grados según el termómetro de Teleelch.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 para disponer de pisos con los que dar respuesta a la emergencia habitacional de las familias. El voluntariado ambiental también crece, con campañas de limpieza más frecuentes en el cauce del río, en nuestro litoral y en nuestros parajes naturales. Además, Protección Civil ha celebrado este año su 25 aniversario con reconocimiento por su trabajo de ayuda en actos multitudinarios y emergencias. Hoy entrevistaremos a su responsable Moisés Dura, a todas esas mujeres y hombres cuya vocación. ...es ayudar a los demás... ...gracias. Hoy les contaremos que la Policía Nacional ha logrado desarticular en Elche a un grupo organizado de delincuentes dedicados a robar en naves industriales a través de sofisticados butrones, por lo que accedían a los objetivos cuatro hombres procedentes de los países del Este, de entre 44 y 51 años de edad, han pasado a disposición judicial. El Ayuntamiento ya ha recibido casi 10 millones de euros... ...de los fondos europeos y de la Generalitat... ...dinero que necesita para rehabilitar... ...los edificios del barrio Porfirio Pascual. Y hoy además de la, de la fiesta... ...con motivo del Día del Voluntariado... ...que se han organizado distintas actividades... ...también se inaugurarán los Belenes Municipales... ...día clave para la Navidad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 Y el alcalde ha anunciado que el Museo Paleontológico de Elche va a disponer de nuevas instalaciones. Están buscando solar para construir el nuevo museo porque las actuales se han quedado pequeñas para la gran colección de fósiles almacenadas en el MUPE, que está celebrando su 18 aniversario con multitud de actividades.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las ocho... ...iniciamos el relato informativo... ...lo hemos dicho, esta semana...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 está en esa lista. Volverá a ser condecorado por su valiosa contribución a la hora de asesorar a las autoridades locales y por su compromiso a la hora de fomentar las tradiciones del Camp Delch. Junto a él recibirán la medalla el comedor social Altafuig, de Carrús, la almazara del Tendre, el investigador y cosmólogo Iván Agulló o la exdecana y magistrada de la Audiencia Provincial María José Bois, entre otros.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 ...en la Constitución Española... ...el término disminuido por persona con discapacidad... ...por eso el Grupo Socialista va a presentar... ...en el próximo Pleno una moción pidiendo a las Cortes... ...una reforma expres del texto constitucional... ...para suprimir un término que resta dignidad... ...a las personas con discapacidad... ...así lo anunció el sábado en el transcurso... ...de ese acto organizado por el Ayuntamiento... ...y por las 35 asociaciones... ...que forman parte del Consejo Municipal de Discapacidad... ...con motivo... ...de la celebración del Día Mundial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 y el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE, está celebrando su 18 aniversario. Desde hace varias semanas, es el museo líder en la transmisión de conocimientos sobre paleontología y geología. El viernes hubo rueda de prensa para presentar esas actividades conmemorativas y el alcalde anunció que están buscando solar para construir un museo, un MUPE, darle al actual instalaciones más amplias para que quepan todas las colecciones que guardan allí. Es una noticia que nos cuenta Iciad Martínez. Muy buenos días.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 Pues así que el equipo de gobierno anda buscando solar para construir ese nuevo MUPE, ese nuevo Museo Paleontológico. Y su directora, Ainara Verasturi, habló el pasado viernes de todas las actividades que han preparado. Son muchas y muy diversas. Durante todo el fin de semana pues vamos a poder disfrutar de unas jornadas de puertas abiertas y vamos a contar también con cuentacuentos, tenemos talleres didácticos, la entrega de premios de un concurso de dibujo.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 Y es momento de recordar los acuerdos más destacados de la pasada Junta de Gobierno, en la que se dio luz verde al proyecto de urbanización de la manzana de Riuq, en el barrio del Pla. Es una noticia que nos amplía. Marga García, buenos días.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 La empresa municipal Pimesa será el ente gestor de esta actuación por encargo de la Junta de Gobierno Local.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 Así que, bueno, eh, entiendo que todo va bien, muy justo de tiempo, pero todo va bien. Hablamos de más ayudas, porque la Concejalía de Comercio va a destinar 40.000 euros para ayudar a, los, a las asociaciones del sector. Las entidades de comercio y hostelería del Che pueden optar a esas ayudas municipales de hasta 8.000 euros. Y seguimos con más declaraciones del alcalde, porque sobre la propuesta que hizo Compromís de ubicar la sede de la Diputación en el viejo convento de Las Clarisas, el alcalde respondió que está abierto a evaluar toda serie de propuestas, pero que su apuesta sigue siendo el hotel, porque cumple el objetivo de dinamizar la economía y rehabilitar el espacio. Aunque Compromís no le ha trasladado formalmente su propuesta a sus socios de gobierno, es lo que dijo Carlos González, quien reconoce que la propuesta está bien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 Y más asuntos municipales. La pasada semana el Consejo Nacional del Agua aprobó, como ya informamos, el Plan Hidrológico del Tajo, que mantiene los incrementos de los caudales ecológicos con la abstención del Gobierno de Chimopuch. Pues bien, el Partido Popular ha pedido la convocatoria de un Pleno Extraordinario en Elche para que la Corporación Municipal, al completo, repruebe la abstención del presidente de la Generalidad a ese recorte del trasvase. Pablo Ruz. Es decir...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 ofrecieron fueron construcción y agricultura por tanto la tasa de desempleo ha descendido a un total de 20.879 personas son las que están apuntadas en las listas del server las mujeres siguen siendo el grueso de esta cifra 13.000 frente a los 7.000 hombres parados los datos interanuales arrojan que el paro de noviembre del pasado año con respecto a noviembre de 2022 ha descendido en más de 3.000 personas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 Y terminamos con un apunte deportivo y solidario porque más de 700 corredores participaron ayer en la primera carrera solidaria Ruta 091 que organizó la Policía Nacional en Elche. La recaudación de esta prueba de 5 kilómetros de recorrido con salida y llegada en la Plaza de Baix eh, ayer domingo se va a destinar a ayudar a Sense Barreres, la Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad y también a ANOA, la Asociación de Diversidad Funcional.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 Cuatro minutos para llegar a las ocho y media y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, buenos días. El Elche ya ha terminado su pretemporada en Oliva Nova, se despidió y ayer regresó, hoy se encuentra de descanso, mañana también... No, mañana vuelve a los entrenamientos, mm. como has dicho en la crónica deportiva. Bien, pues después del regreso, cabe preguntarte... ¿El Elche se podrá salvar? Ah, esa pregunta yo creo que no tendrá respuesta hasta dentro de meses. Ojalá que muchos meses, ojalá que hasta el final el Elche eh, pues mantenga las esperanzas, eh, porque yo creo que si hiciéramos una encuesta ahora mismo, a cualquier aficionado firmaría por luchar hasta el final. Eh, hombre, sí. Mejor sería salvarse mucho antes, pero viendo la situación como está... Yo creo que daríamos por bueno que el Elche hasta el último partido tuviera opciones eh, reales de, de salvarse. Hombre, la pretemporada ha venido muy bien. La verdad es que al equipo le ha venido muy bien el cambio de, de entrenador... Eh... El tener las ideas claras, el estar concentrados una semana, bueno, el otro día, el viernes, ya se vio su manual de estilo frente al West Bromwich Albion, el equipo de la segunda inglesa, donde el Elche fue superior y eh, ganó 1-0, pudo hacerlo por más goles, no deja de ser una prueba, pero ya se empezaron a ver cosas, cosas muy... Interesante es como que eh, Machín no va a andar con tonterías. Ya desde ese partido eh, tiene muy claro el sistema que va a utilizar uh -huh. con tres centrales, dos carrileros, un centro del campo poblado y dos delanteros de, de referencia. Quiere un equipo intenso, un equipo que sepa lo que juega desde el primer día. Eh, apostó claramente por un once semititular, que yo creo que va a ser más titular el próximo jueves en el del frente al Leeds United. Y lo tiene muy claro, lo decía tras el partido los canales oficiales, que cree al 100% en la permanencia del Elche. Cuando el entrenador de un equipo lanza este mensaje es muy bueno porque el futbolista lo, lo, lo coge, lo recoge y yo creo que es la manera de convencer también al, al jugador. No sabemos qué pasará cuando empiece la liga, que es cuando verdaderamente pues, hay donde se marcan las diferencias y donde se suman los puntos y se ganan los partidos pero de momento este parón, esta mini pretemporada le está viniendo bien y bueno, pues vamos a ver si el próximo jueves ante la afición blanquiverde en el Festa del Elche es la puesta de largo de Machín y se ve a ese Elche que a todos nos gustaría, que compita, que sea capaz de ganar cualquier partido y que no baje los brazos a las primeras de, de cambio. Y sobre todo ver ese juego de Pablo Machín, ese equipo que dices que has eh, definido muy bien, ¿no? Eh, es el mismo... ¿Que Almirón o que Escribá o que Francisco? A ver, cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador tiene su filosofía y Machín es un entrenador que le gusta que sus equipos eh, sean protagonistas, sean protagonistas con y sin balón. En primera división, eh, cuando no tienes balón es muy importante, sobre todo para los equipos pequeños, como el Elche, ¿no? de bajo presupuesto. Eh, tienes que hacer un trabajo sin balón muy importante, de presión, de incomodar al rival, de hacerle un partido... Eh, antipático y cuando tengas el balón, eh, pues ser efectivo ser eficaz, nada de eh, pasarte el balón eh, eh, sin opciones reales de llegar a portería, lo que quiere Machín es defender muy bien sin balón y cuando tiene el balón ser vertical, llegar pronto al área y ser un equipo intenso bueno, si todo eso lo consigue eh, los próximos partidos que veamos ya de competición oficial contra el Guadalajara en Copa el día 20 o sobre todo en la Liga en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid desde luego el Che habrá dado un paso son muy importantes pero hasta que no lleguen esos partidos claro. yo creo que no vamos a poder evaluar de verdad eh la incidencia de Pablo Machín en esta plantilla. Y mientras tanto el Mundial de Qatar continúa. Mañana tendremos el partido de España frente a Marruecos. Todos estaremos pendientes sí. a las 4 de la tarde y el jueves más fútbol a las 8 de la tarde. A las 8 empezamos el Festa se empieza a las 8 y cuarto, pues desde las 8 haremos ese especial Festa dels. Siempre lo hemos hecho, siempre ha sido en agosto, bueno, pues toca en noviembre, lo haremos también, lo retransmitiremos para ver qué sensaciones nos transmite el equipo de Machín. Sí. Vamos a ver si hay suerte. Gracias Paco. Hasta luego. Hasta luego. Luego hablaremos más tarde a las 9 y 20 en la tertulia deportiva de todos los lunes con Paco Gómez y José Antonio González de ese partido que disputó el viernes frente a ese equipo de segunda división inglesa con victoria para el Elche Club de Fútbol. Y vamos a conocer ya la previsión meteorológica cuando pasa un minuto de las ocho y media.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 8 y 35 minutos de la mañana, es tiempo de ver cómo se circula a estas horas por las calles de Ilche. Como siempre, de lunes a viernes conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Se nota a estas horas el puente o no? Pues sí. Esta semana tenemos una semana especial con dos días festivos y en medio, en medio de ella. Y aunque los colegios no han hecho puente, sí se nota una disminución del tráfico en general a esta hora de la mañana, que comienza la hora de entrada a los, colegios, eh, a los colegios e institutos. Sí que nos encontramos con retenciones puntuales en el puente del ferrocarril dirección Alicante y en los accesos a la rotonda de la estación de Choparque y en Virgen de la Cabeza. En los puentes a esta hora también aumenta la intensidad del tráfico, pero sin dificultades. El tráfico es lento en las calles Juan Carlos I y Avenida Alicante en dirección a Torrellano. La circulación es densa en la Avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la Avenida de Don Bosco, dirección Matola y en los accesos a la Rotonda de la Yub. Circulación densa en la Calle Mangranero y en los accesos a las Rotondas con la Avenida Santa Pola.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 La Plaza de España continúa cortada por obras. La calle José Romero López eh, con, el, con el cruce Mario Pastor Sempere está cortada debido a una avería de aguas. La línea C de bus sufre variaciones en el recorrido. El paseo de la estación continúa cortado hasta el 9 de enero por la instalación de la feria y el mercado de Navidad. Con tantos días de fiesta se prevé que haya un incremento del tráfico por los principales itinerarios, carreteras, nacionales, autopistas y autovías. Les recomiendo reducir la velocidad, extremar la precaución y no hacer uso del móvil mientras se conduce. Esto es todo desde la Sala contra el de Tráfico del Ayuntamiento de Eche con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Trafic, Autoescuelas y Formación, patrocinador de las retransmisiones de Lati Gobalon Mano Elche en TeleElche.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 ...estación de servicios EL, ...Elche Parque Empresarial... ...y supermercado Charter Consum... ...la combinación ganadora. 8 y 40 minutos de la mañana... ...es tiempo de repasar los titulares... ...de los principales diarios nacionales... ...después de conocer cómo se circula... ...en las calles y avenidas de la ciudad... ...vamos con la información del mundo... ...y también del país... ...hoy en portada pues las protestas eh, de Irán que han forzado eh, la... El, El, el, los cambios han forzado a que el gobierno de Irán eh, provoque cambios por lo del velo. Es uno de los titulares eh, que traen algunos de los periódicos. Por ejemplo, El País, en portada, trae que Irán se abre a cambios tras las protestas. El régimen iraní se plantea cambios, aún sin precisar, en la norma que obliga a las mujeres a llevar el velo en público y eliminar la llamada policía de la moral. Y vemos una mujer en el portada caminando ayer en Teherán sin verlo. También el, el país trae en portada un barómetro, una encuesta realizada para, ella, para el grupo del país. Y dice que el Partido Popular retrocede y el PSOE lo iguala antes del año electoral. Sánchez y sus actuales socios podrían mantener... La mayoría en el Congreso y sobre Ucrania dice que quiere resucitar su industria militar por el temor a una guerra larga. El envío de armas a Kiev merma el arsenal de los países de la OTAN. ABC, que nos trae en portada? En el proyecto ideológico, dicen del Gobierno a golpe de reformas penales, son muy críticos. Juristas denuncian que el manoseo del Código por el efecto telediario, con hasta 17 cambios, repercute en la seguridad jurídica, unidad y cohesión del sistema. Y en titulares en portadas traen todos esos cambios, en tráfico, en la ley solo si es sí, en el hurto, en los delitos de odio, en la Fiscalía Europea, en la infancia y adolescencia, en el blanqueo, en piquetes, en eutanasia, discapacidad o discapacidad, o la sedición que está en trámites. También en portada ABC trae que Irán desmonta a la Policía de la Moral para frenar las protestas por la muerte de Masa Mini el parlamento y el consejo supremo debaten la norma sobre el uso obligatorio del velo después de más de dos meses de protestas que han dejado al menos 200 muertos son las dos noticias que nos trae abc en su portada el mundo dice que podemos refuerza a montero y ve probable la ruptura con Díaz. miembros del partido ya asumen la posibilidad de que No hay acuerdo electoral con Sumar, ven el creciente protagonismo de la ministra como una baza para negociar con la vicepresidenta y Sigma 2 revela que uno de cada tres votantes de la formación crítica la ley del solo sí es sí. También nos trae en portada que los aspirantes aprobarán con calificaciones un 15% más bajas relacionadas con la oposición a la Guardia Civil, que pedirá menos nota a mujeres que a hombres y el proyecto elaborado por Interior provoca críticas en la institución. La rebaja de la nota afectará a todas las escalas y a la promoción interna. También nos trae Un reportaje de las víctimas del Euribor y dice ¿Cómo explico a mis hijos que no puedo pagar la calefacción? Y otro reportaje en portada, la fotografía de un joven militar ucraniano fallecido. La, cuenta la historia del joven militar que ha fallecido. Y también la razón trae en portada en... ...que las fuerzas ucranianas logran cruzar el río Niepar. ...los soldados izan una bandera en una torre cercana... ...y la imagen de portada es oficiales de la policía... ...que observando fragmentos de las bombas rusas en Kharkiv... También eh, el, eh, la razón trae en portada que la revisión de la ley del solo sí es sí empieza a plantearse. Las ministras socialistas suben la presión en el gobierno para hacer ajustes a la ley que impulsó Montero y los dirigentes del PSOE buscan un gesto que borre la imagen de que el gobierno está sometido a Podemos. Otro de los titulares que trae la razón es que, sin renovación en el Consejo General del Poder Judicial, 70 vacantes en la cúpula judicial están sin cubrir. Tras la reforma de 2021, no puede hacer nombramientos. Y también recoge la noticia de Irán, que cede y disolverá la temida policía de la moral, aunque no logra frenar las protestas. Estos son los titulares de esta jornada de lunes 5 de diciembre.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Este lunes es el Día Internacional del Voluntariado y esta celebración nos hace reflexionar sobre una de las cualidades humanas más destacadas. ...y ...la solidaridad... ...Elche ha demostrado con creces... ...que es una ciudad acogedora y solidaria... ...la última prueba la superó con nota este año... ...cuando se volcó... ...en la ayuda a los refugiados... ...a las familias que salieron de Ucrania... ...con lo puesto para alejarse... ...de los horrores de la guerra... ...y este mismo año el alcalde anunció... ...que se iba a dedicar un espacio público... ...al voluntariado de protección civil... ...para que su labor quede para siempre... ...en la memoria colectiva... ...de esta ciudad... Este año, Protección Civil ha cumplido su 25 aniversario y por ello hoy, en el Día Internacional, entrevistamos a su responsable, al jefe de Protección Civil del Che, Moisés Dura. Muy buenos días, Moisés. Hola, buenos días, Rosmari. Antes que nada, enhorabuena. ¿Y tenéis ya calle, jardín o plaza a vuestro nombre? Bueno, todavía no la tenemos, pero estamos en fase de que, de que eso se solucione pronto. Esperemos que se solucione antes de que termine 2022. Estamos ya en Navidades y hoy es el Día Internacional del Voluntariado. ¿Qué reflexión tenemos que hacer en un día como el de hoy? Bueno, yo creo que, eh, y siempre que hablo de este tema, suelo comentar lo mismo, ¿no? Yo soy un ciudadano más y a mí me gustaría que hubiese gente que en cualquier momento que yo necesite ayuda, me ayudase, ¿no? Por, por eso, ni más ni menos, por eso soy voluntaria, ¿no? Porque si hay alguien que necesite mi ayuda, pues poder, poder dársela, ¿no? Y, y esa es una de las principales reflexiones que creo que deberíamos hacer todos, ¿no? Dejar un poco el egoísmo de lado. Eh, sabemos que la administración está para servirnos, pero hay momentos en los que no llega y, bueno, pues ahí hay voluntarios para que, para que así pueda ser. Pues, Moisés, esa reflexión creo que la hacéis todos aquellos que forman parte del voluntariado. ¿Me hablas de qué hombres y mujeres tienes a tu cargo? Bueno, pues en este momento somos unos 70, aunque en, en breves fechas lo, lo, lo aumentaremos con unas 12 personas más que están terminando ahora un curso que hay de, de iniciación para nuevos voluntarios. Y, y bueno, eh, estamos eh, aprendiendo como siempre, intentando prepararnos para las futuras emergencias, lo que es el caso del voluntariado de Protección Civil, y bueno, intentando también eh, colaborar con los eh, servicios profesionales de seguridad y emergencias en los desarrollos de los diferentes eventos y, y festividades que se van realizando en nuestra, en nuestra ciudad para que no haya ningún incidente. Hoy, ¿cómo pensáis celebrar eh, el Día Internacional del Voluntariado? ¿Qué tenéis preparado? Hoy, junto con algunas organizaciones y asociaciones que tienen también voluntarios esta, esta tarde, eh, estaremos en la plaza del Centro de Congresos con una pequeña exposición y con unos cuantos talleres que han organizado tanto los compañeros de, de Conciencia de, como eh, la Concejalía de Derechos Sociales. Y estaremos ahí unas cuantas, eh, como te digo, asociaciones y organismos que tenemos voluntarios pues, enseñando más o menos lo que hacemos y con algunos talleres para que la gente pueda aprender alguna cosilla y también conocernos a todos. Sois un voluntariado experto, eh, no seréis el más numeroso, está conciencia T, pero vosotros estáis preparados porque os formáis y habéis durado 25 años, la vocación es durar otros tantos más. ¿Qué habéis desarrollado a lo largo de, de estos 25 años? Bueno, yo eh, desde... Que me hice cargo también de la responsabilidad de la agrupación, entendí que la formación y la preparación de los voluntarios para, en cuanto sean demandados por algún ciudadano, era lo principal. ¿no? De nada sirve que llevemos nuestro eh, uniforme en naranja tan vistoso y que seamos tan, tan fáciles de reconocer en, en la calle, si realmente no sabemos prestar una, una mínima ayuda al ciudadano. ¿no? Y esa fue una de las máximas que tuvimos cuando empezamos a, a gestionar la agrupación. Y bueno, eh, en eso seguimos. Creemos que a ver, los profesionales entrenan todas las días eh, la, la, las cosas que suelen hacer, los profe profesionales. De emergencia y nosotros no tenemos tal dedicación, con lo cual es importante que lo practiquemos bastante a menudo para que, para que tengamos eh, tanto los protocolos como las cosas que debemos hacer bien aprendidas y, y estemos al día de todo. Este pasado fin de semana, por ejemplo, estuvimos en unas prácticas que desarrollamos aquí en el CHE con un Protección Civil de Terellente, Almoradí, Alicante y Beníjofar, haciendo unas prácticas sobre búsqueda de personas desaparecidas y, y coordinación de, de este tipo de emergencias y, bueno, seguimos todo, todos los días en cuanto podemos, eh, haciendo alguna práctica o alguna revisión de protocolos eh, de, de estos temas para poder estar al día. Vosotros todo el voluntariado está formado también en primeros auxilios. No solo ayudáis a las fuerzas y cuerpos de seguridad del, del Estado cuando hay una emergencia o a otras entidades sociales para llegar a las personas más vulnerables eh, con reparto de alimentos, sino que también salváis vidas. Efectivamente, eh, desde, desde el inicio de la duda, de, de cada uno de nuestros voluntarios en, en Protección Civil, una de las eh, partes formativas que tienen son los primeros auxilios. Y como te decía, somos un referente en, en, en un montón de eventos, servicios, fiestas, en las que la gente nos ve fácilmente por nuestro uniforme y bueno, pues, eh, siempre nos suelen reclamar principalmente por algún tipo de incidencia de ese tipo, ¿no? que tenga que ver con el tema de la sanidad o ¿no? los primeros auxilios. Y, bueno, por eso eh, es uno de los pilares formativos de los voluntarios el tema de los primeros auxilios. Habéis llegado a cumplir 25 años y creo que lo más duro eh, a lo que os habéis enfrentado fue la pandemia. ¿Cómo lo recordáis dos años después? Posiblemente sí, dos años después, no sé si, si os pasará a vosotros, a nosotros nos pasa, que tenemos ahí una laguna, ¿no? De que se han pasado dos, tres años desde entonces porque se nos ha quedado ahí un intermedio, ¿no? Pero bueno, aparte de ese, de ese, de ese lapso que tenemos en la cabeza muchos de nosotros, también tenemos las sensaciones de todo lo que se vivió durante esos días, ¿no? Se ha colaborado con muchísima gente, sobre todo aportando medicación, gente que no podía salir de casa, llevando alimentos a gente que se había quedado. o sin trabajo, o sin posibilidad de sustento y bueno, la verdad que hubo algunas situaciones que eran duras por ver pues las condiciones en las que nos recibía alguna gente y con la gratitud también que nos recibían cuando le llevábamos eh, esos alimentos que tanto necesitaban. A veces no nos da tiempo de pensar cómo nos cambió la vida porque 2022 también ha sido un año muy duro para vosotros porque eh, tenemos a refugiados, a desplazados y la tragedia de no solo de la guerra de Ucrania en, en suelo europeo sino la tragedia también de los migrantes continúa. Eh, ¿Cómo está la ciudad en 2022? ¿Qué balance haces del voluntariado del trabajo que habéis llevado a cabo este año? Pues la verdad que fue, al principio fue un trabajo bastante arduo y en, en muy poco tiempo, tuvimos que desarrollar una estructura suficiente para poder recoger todas las donaciones y todas las aportaciones que hay tanto de particulares como de empresas y tal, y, y fue muy concentrado en muy poco tiempo, pero y, y, y también bastante duro, porque fueron muchas horas y mucho material que se recogió, pero bueno, eh, ahora estamos volviendo a la nueva normalidad que decimos en la que otra vez las ciudades se ponen a funcionar con todos sus eventos deportivos, lúdicos, festivos y hemos dejado un poquito esa emergencia o preemergencia con el tema de la, de, de la guerra de Ucrania, esa emergencia que tuvimos en este momento humanitaria y ahora bueno, pues estamos dedicándonos un poco más al, al, al quehacer diario de, de cada una de nuestras poblaciones no y de nuestras pedanías que tenemos, que todas tienen su fiesta, todas tienen su carrera y tal, y bueno, eso no nos deja tampoco ir, ir muy atrás en el pensamiento, sino que nos tenemos que ir al día a día y al futuro para ir programando todas esas actividades que tenemos en el futuro. ¿Y cómo estáis notando la crisis? ¿Hay mucha en Elche? ¿Estáis notando que las familias vulnerables están creciendo, por desgracia? La verdad que en este momento no tenemos datos para, para, para aseverar nada de esto, porque ya en este momento estamos más enfocados a lo que son las actividades preventivas, en, en los, como te decía, los acontecimientos tanto deportivos como lúdicos y festivos. Esto tendríamos que preguntárselo más a, a tanto al Departamento Municipal que se encarga de ello como a las otras organizaciones de voluntariado que se dedican a ello. Nosotros no estamos tan enfocados en este momento a eso, pero sí que también te digo por otra parte que lo que sí que hay es muchas ganas de desconectar, muchas ganas de fiesta, muchas ganas de tal. Porque en todos los eventos que tenemos en el municipio, tanto en, como te decía, tanto en el núcleo urbano como en nuestras ciudadanías, estamos viendo que hay muchas ganas de, de, de asistir a todos estos eventos y tal. ¿no? Y bueno, eh, haya crisis o no, es un buen síntoma de que la gente no está cayendo en depresiones, en, en tal severas, sino que tiene ganas de, de desconectar un poco, de, de tener un poco de fiesta, de tener un poco de ánimo. Y eso creo que también es importante. Y al mismo tiempo también es una forma de mover la, la, la economía local. ¿no? Pues vosotros os preparáis ahora en Navidades, hay muchos eventos. Eventos. Hoy mismo, este lunes, eh, es la inauguración de los Belenes. Hay dos: la glorieta y el que está en el aula cultural de la Fundación Mediterráneo. Esperad, luego estará la cabalgata de Papá Noel, la de Reyes, eh, que si sí, el Belén viviente. ¿Os estáis preparando ya para estas Navidades? Sí, para nosotros la verdad que diciembre es un día bastante animado. ¿no? Eh, tenemos, empezamos este fin de semana como dice, con la que hice con Fiesta Centro Rellano, en La Valla. Tenemos también eh, la nueva carrera que, que organiza el Cuerpo Nacional de Policía. Y luego vamos, vamos a seguir con, con Fiestas de la Purísima. Vamos a terminar también al final de año con la, la Fiesta de Fin de Año y como no con la Avenida de la Virgen. Entonces, eh, tanto durante este año, mes vamos a tener una serie de actividades que nos va a hacer eh, estar bastante activos. Eh, también vamos a contar seguramente con el nuevo castillo de fuegos artificiales que se va a disparar, que no se puede disparar el día 15, 15 de, de, de agosto y esto pues, el día 28 lo va, lo va a complicar un poco para poder atender todas las las actividades que yo recibía. Es verdad, las fiestas de la Avenida de la Virgen son multitudinarias y este año hay muchas ganas de romería, eh, de canto, la carrera y luego eh, el regalo que ha hecho el Ayuntamiento de ofrecernos ese castillo de fuegos artificiales que se aplazó el 15 de agosto y que se disparará el 28 de diciembre. No sé si tendréis tiempo, Moisés, para reflexionar sobre los retos de 2022 y con esto terminamos. Pues la verdad que hay momentos en que no tenemos suficiente tiempo para, para poder reflexionar sobre los retos que, que, que nos prepara nos el futuro. ¿no? Eh, somos voluntarios y hay veces que el, el, el que hacer de cada uno de los días no nos da tiempo a, a preparar mucho el futuro. ¿no? Pero bueno, eh, intentaremos todavía en lo que nos queda de mes, sacar un ratito y plantear algunas cosas, por lo menos para el segundo semestre del próximo año, que el primer semestre empezamos a tenerlo ya más menos organizado. Muy seis dura. Todo nuestro reconocimiento... A la labor que realizáis. Gracias. Gracias a vosotros. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Teika like Bending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Atic Gobal Humano Elche en Tele -Elch.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 Hemos llegado a las nueve en punto de la mañana de este lunes 5 de diciembre. Hoy tendremos un día sin precipitaciones, con nubosidad. El viento estará en calma por la mañana, flojo por la tarde, soplará del levante. Alcanzaremos una máxima de 18 grados según la previsión de Vicente Bordonado. Ahora tenemos, según el termómetro de Teleilch, 11,5 grados de temperatura.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 ...con los voluntarios y voluntarias podemos imaginarnos ese mundo mejor... ...y hoy les contaremos en nuestro relato informativo... ...que la Policía Nacional ha logrado desarticular en Elche... ...un grupo organizado de delincuentes... ...dedicados a robar en naves industriales... ...a través de sofisticados butrones... ...por lo que accedían a los objetivos... ...cuatro hombres procedentes de países del Este... ...de entre 44 y 51 años... ...han pasado a disposición judicial... El Ayuntamiento ya ha recibido casi los 10 millones de euros procedentes de los fondos europeos y de la Trinidad Valenciana para acometer la rehabilitación de los edificios del barrio Porfirio Pascual. Y hoy es un día de muchas inauguraciones. Los belenes Municipales se inauguran, el de la Glorieta y el del Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo. A las 7 de la tarde comienzan y además la presidenta de la Asociación de Informadores, María T. Bolívar, es la encargada este año de dar el pregón. Teleelche lo va a retransmitir en directo a partir de las 8 de la tarde y mañana, mañana martes a las 12 y media, retransmitiremos en directo ese acto institucional con motivo del aniversario de la Constitución Española desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento y el alcalde ha anunciado que están buscando solar para el nuevo museo paleontológico de elche el mupe va a disponer de nuevas instalaciones porque las actuales se han quedado pequeñas para la gran cantidad de visitantes que registra y para su colección de fósiles almacenadas en el mupe que ha celebrado que está celebrando su 18 aniversario Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol se estrenó con victoria en el partido de pretemporada disputado el pasado viernes en el recinto de la con un gol de Ezequiel Ponce. El equipo de Pablo Machín ya ha regresado a Elche y mañana comenzará los entrenamientos para preparar ese partido del trofeo Festa de Elche frente a otro equipo británico, esta vez de la primera división inglesa, el partido que se disputará este jueves a las 8 de la tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana... ...comenzamos nuestro relato informativo...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 retransmitiremos en directo a partir, como decimos, de las 8 de la tarde. La representante de los periodistas está preparada para abrir esta tarde con su pregón la caja de los recuerdos de la Navidad, las fiestas más familiares del año. La sí que es, eh, a través de, de mis palabras, pues eh, abrir esa cajita de recuerdos infantiles que tenemos ahí todos muy guardada, muy dentro, y, y transmitir un mensaje de...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 Mañana martes, día festivo, también vamos a retransmitir en directo el acto institucional para celebrar la Constitución Española. Desde el Salón de Plenos, el catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats, será el encargado de pronunciar la conferencia magistral sobre los valores democráticos de la Carta Magna y a él se le entregará este año el RAMDAR, máximo, el máximo galardón que concede el Ayuntamiento. No será el único en ser reconocido. Hay una larga lista de personas y entidades que recibirán la medalla de plata del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 su compromiso firme a la hora de fomentar las tradiciones del Camp Delch. Junto a él recibirán también la medalla, el comedor social Alta Fuic de Carrus, la almazara del Tendre, el investigador y cosmólogo ilicitano Iván Aguilló o la ex decana y magistrada de la Audiencia Provincial María José Bois, entre otros. Son premios que dan brillantez a este acto institucional de la Constitución, según señaló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 se iban en convoy muy coordinados para esquivar los controles y vigilancia privada en los polígonos industriales. La policía ha detenido a cuatro hombres de nacionalidades de los países del Este, de edades comprendidas entre los 44 y 51 años de edad. El Museo Paleontológico de Elche está de celebración está conmemorando su 18 aniversario como museo líder en la transmisión de conocimientos sobre paleontología y geología. El pasado viernes hubo rueda de prensa en el MUPE y allí nos mostraron las actividades que han programado, pero sobre todo el alcalde anunció que están buscando solar para construir un MUPE más grande. Nos cuenta esta noticia Iciar Martínez.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 ...de pista deportiva, de vestuarios, aseos... ...y también de despacho vestuario para el profesorado... ...así como una zona de almacenaje... ...para el material deportivo del centro educativo. También el equipo de gobierno en su reunión del viernes... dio luz verde al contrato de asistencia técnica... ...para la redacción del proyecto y dirección de obra... ...de la regeneración de la fachada este de Carros...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 de infravivienda. Por eso la empresa municipal Pimesa será el ente gestor de esta actuación por encargo de la Junta de Gobierno Local.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 ...este año esos 4 millones y medio de euros... ...que el Ayuntamiento necesita para la compra... ...hay prisa por tanto del Ayuntamiento... ...para evitar llegar al próximo año... ...y volver a iniciar la tramitación... ...en caso de que no se llegue a tiempo... ...para cerrar antes del 31 de diciembre de este año... ...la adquisición del suelo. Para que podamos eh, culminar el expediente de expropiación... ...en 2022, que es el objetivo que nos propusimos... ...y que creo que lo podemos conseguir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 Seguimos con más declaraciones del alcalde sobre la propuesta que hizo compromiso de ubicar la sede de la Diputación en el antiguo convento de Las Clarisas. Carlos González ha respondido que está abierto a evaluar toda serie de propuestas, pero que su apuesta sigue siendo el hotel, porque cumple el objetivo de dinamizar la economía local y rehabilitar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 Y más asuntos, los datos del paro dejan buenas noticias en Elche durante el pasado mes de noviembre y es que el mes pasado encontraron trabajo 717 personas, por tanto bajó. Los sectores que más empleo han generado han sido los de servicios e industria. En cambio, los de la construcción y la agricultura han arrojado pues, cifras negativas. Por tanto, la tasa de desempleo... En estos momentos es de 20.879 personas apuntadas a las listas del Cervez en Elche. Las mujeres siguen siendo el grueso de esta cifra. Hay más eh, que hombres desempleadas, 13.000, frente a los 7.000 hombres parados. Los datos interanuales arrojan que el paro de noviembre de 2021, al mes pasado, ha descendido en más de 3.000 personas.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 En el regreso del busto, aseguró que el ministro de Cultura se está equivocando... ...al negar una cesión temporal de la dama y que se seguirá trabajando para lograrla. El presidente de la Diputación también asistió a este acto conmemorativo... ...donde la Real Orden le otorgó la distinción de honor... ...por su apoyo en la exposición La Dama Viajera, que se puede visitar en el MAE... ...hasta el próximo mes de abril, con motivo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 Y terminamos hablando de deporte y de solidaridad porque más de 700 eh, personas deportistas participaron en la primera carrera solidaria Ruta 091 que, organizado, que ha organizado la Policía Nacional de Elche. Tuvo lugar ayer domingo. La recaudación de la prueba de 5 kilómetros de recorrido con salida y llegada en la Plaza de Baix se va a destinar a ayudar a Sense Barreres, la Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad y a la Asociación Anoa de diversidad funcional. La Glorieta con Rosmary Alonso.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 ...pasan 23 minutos de las 9 de la mañana... ...y como todos los lunes... Eh... ...tiene que haber tertulia, pero hoy pues no la tenemos... ...porque José Antonio González está de puente... ...así que en lugar de tertulia deportiva... ...lo que sí que les ofrecemos es la crónica... ...de nuestro compañero Paco Gómez que nos cuenta... ...cómo el Elche Club de Fútbol pudo estrenarse en victoria... ...el pasado viernes en ese partido amistoso... ...contra un equipo de segunda división inglesa... ...y cómo se prepara, ha regresado ya de su eh, pretemporada... ...se encuentra en Elche descansando mañana... ...vuelven a los entrenamientos... ...para prepararse de cara a ese encuentro... ...que acaban de escuchar... ...el próximo jueves... ...a las 8 de la tarde... ...el Estadio Martínez Valdero... ...abrirá sus puertas a la afición... ...para mostrar el nuevo equipo... ...de Pablo Machín... ...hay esperanza de que pueda conseguir salvarse... ...si continúa ganando... ...es el... Eh, ...bueno, pues el... ...el encuentro del trofeo Festa del Elche... ...y mañana ya saben... ...que el Mundial de Qatar, de Qatar nos ofrece otro encuentro muy importante... ...el de España frente a Marruecos. Muy buenos días Paco, cuéntanos.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Pasan dos minutos de las nueve y media, estamos ya en la recta final del programa La Glorita, hemos dicho, les hemos ofrecido la crónica deportiva en sustitución de la tertulia deportiva, hoy tenemos al personal de Puente, así que continuamos en esta recta final pues, con las novedades musicales, porque Alaska, nuestra embajadora y madrina de la Granada Moyar de Elche de este año, acaba de lanzar con Fangoria su nuevo álbum. Y es que resulta que también es madrina y musa de el, un área temática de terror en el Museo de Cera de Madrid. Por ello, las películas de vampiro, las películas de terror que siempre le apasionaban y le asustaban de pequeña, están en estos temas. Vampiro para dos. 1.4 Telelch Radio Marca En temas de catering para eventos corporativos no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de Catering. Infórmate en pilsenrestauración.es.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 ...9 y 38 minutos de la mañana... ...y continuamos con más novedades musicales... ...es un buen momento... ...estamos aquí emparedados en una semana... ...con dos festivos... ...la Constitución mañana 6 de diciembre... ...y la Purísima el jueves 8 de diciembre... ...mañana partido de España... ...frente a Marruecos en el Mundial de Qatar... ...y el jueves partido del Elche Club de Fútbol... ...frente a un equipo británico de la Premier... ...aquí en casa... ...por el trofeo Festa de Elche. ...es una semana de deporte pero también de música porque... ...David Bisbal acaba de juntarse con Los Ángeles Azules... ...para pues lanzar esta canción... ...Quiero ser yo... ...vamos a ver cómo suena... Ik yo con quien met tu vida hasta el het laatste No Ik ben los demás, yo te amo de anderen. Ik esa oportunidad, te lo quiero. Hombre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 Ford EcoBus con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. La glorieta con Rosmar y Alonso. I was Hoy, lunes 5 de diciembre, lo hemos dicho, es el Día Mundial del Voluntariado. En Elche no va a pasar desapercibida esta celebración. Se han programado muchas actividades en la Plaza del Centro de Congresos. A partir de las 5 de la tarde habrá también lectura de manifiesto, pero muchos talleres de adornos navideños, de pulseras, de coreografía, manualidades de castellano, además de juegos de mesa, juegos participativos, cursos de primeros auxilios.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 ...para mantener el cauce del río... ...a salvo de los plásticos, de las basuras... ...también mantener a salvo nuestro litoral... ...los humedales y nuestros parajes naturales... ...y además Protección Civil... ...ha celebrado este año su 25 aniversario... ...con reconocimiento incluido por su trabajo de ayuda... ...en actos multitudinarios y en emergencias... ...es decir, que a todas esas eh, hombres, mujeres... Eh, ...cuya vocación es ayudar a los demás... solo nos cabe decir gracias... ...porque con ellos... Pues siempre hay esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé Lara, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. .4 Teleelch Radio Marca La Radio Remember Anúnciate en la Radio Remember Bikini FM. Infórmate en el 966 224747 47 47 o en publicidad@fumsalcomunicaciones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 a 117 y ErnestoJoyero.com